TM Periodismo Turno Mañana son 8 y 34 minutos. Vamos a charlar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar Alpa. Oscar, buenos días. Eh, Pablo Cucharini y Martín Rodríguez lo saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo y Martín. Eh, Oscar, la intención es hablar eh, sobre este convenio que ha firmado la facultad y, bueno, la universidad en representación de la Facultad de Ciencias Económicas con el gobierno provincial para elaborar un índice de precios. Eh, que es, ¿Va a medir el costo de vida? ¿Cómo es esto? Eh, sí, eh, digamos, eh, es el índice de precios consumidor que vamos a hacerlo en base a Santa Rosa, de acuerdo con la la canasta, digamos, de, de consumo de Santa Rosa y los precios de Santa Rosa. Esta primera instancia, ojalá algún día podamos hacerlo más abarcativo a toda la provincia de La Pampa, pero bueno, en esta primera etapa va a ser de, de, la Pampa, de Santa Rosa. Y, y bueno, es una medición de tener un índice local, eh, es un tema que por el lado de la facultad y de la universidad creo que son temas que son importante que la universidad se que a tener indicadores económicos de la provincia, y por parte de la provincia, bueno, una propuesta que, que todavía hemos escuchado en su momento de, como candidato de, de, a, a gobernador, que eh, el gobernador había planteado de, de hacer un índice de precio pampeano, eh, planteando, entre otros temas, que la universidad, digamos, trabajar en forma conjunta con la universidad, y este era uno de los temas que, que, que había planteado justamente de, de tener un índice de al consumidor. ¿Eh? Eh, y, y bueno, y en este caso en realidad nosotros vamos a los desde la universidad, y, y bueno, la propuesta de, desde la mm, provincia de La Pampa de la gobernación es la financiación, digamos, para poder acompañarnos, para poder realizarlo, porque bueno, acá eh, intervienen docentes, graduados y, y estudiantes haciendo las distintas prácticas en la toma de precios y, y, y cálculos, digamos, del índice. ¿no? ¿Cuándo creen que, que ya va a estar el primer índice medido? Bueno, eh, no es un dato medio cierto en el sentido que, eh, bueno, a partir de ahora de la firma, eh, lo que también queremos hacer es que este índice realmente, más allá que sea calculado en la universidad, eh, sea transparente y analizado, y que sea de todos los pampeanos. Por lo tanto, y bien tengamos un primer borrador para que se proponga, queremos invitar a, a todo el sector productivo y social para que lo conozca y, lo, y sepa, o sea, tanto eh, y que puedan trabajarlo y que sean parte de esto, tanto las cámaras, los sindicatos y todos los sectores económicos que quieran en algunas reuniones una o dos reuniones públicas para que si hay propuesta de, de que cree que alguno de esos productos no tiene que ir o hay algún otro producto que esté faltando, eh, se puede incorporar para que la medición sea bien pampeana, digamos, ¿no? Más allá que siempre se, en esos casos se toma como base una encuesta de hogares que, es, que se tiene de Santa Rosa, de, de, ya calculada hace unos años del INDEC, ¿no? Pero creemos que ese es el primer paso, más allá, y de paso también explicar la metodología eh, con lo cual esto seguramente llevará uno o dos meses rápido, pero bueno, menos de eso no, no, no va a ser imposible. Y como todo dato estadístico, lo que se llaman estadísticas se tiene que estabilizar, es decir, no podemos tomar el primer mes y ya sacar un número porque eh, digamos tiene que haber varias mediciones para que pueda ser contrastado contra un número que es estable, porque si no puede dar cualquier cosa, ¿no? mm. tanto para la baja como hacia la alta. Así que seguramente vamos a tener varios meses hasta que podamos sacar el primer, el primer número que, que pueda ser informado en general al, al público. Y a partir de ahí, por supuesto, el primer número va a ser eh, por el mes. ¿no? Es decir, no, no vamos a tener, como esto recién comienza, no vamos a tener un dato del año ni nada, sino que va a ser el primer mes que tomemos. Así que de acá a unos meses ya vamos a... a a poder tenerlo, no, no podía calcularlo, pero seguramente cuatro o cinco meses puede llegar a demorarlo. ¿no? La, ¿La facultad estaba trabajando años anteriores en algo así, en un proyecto? Eh, no, digamos, años anteriores no, eh, creo que, por ahí lo planteado en algún otro momento, que, que si quieren, o sea, una deuda que tenemos en la Universidad Nacional y la facultad en el área de Ciencias Económicas es que, creo que tenemos que producir más datos estadísticos, información económica eh, para los sectores socioeconómicos de nuestra, de nuestra provincia, así que creo que esto es un buen elemento para empezar y a partir de acá poder estar trabajando con, con otro tipo de indicadores que sean de futuro, ¿no? es decir, de acá puede dar también a partir de índices de no solo de precios del consumidor, como en este caso, como podría ser también eh, construcción o podrían ser indicadores de ingresos generales, nivel de pobreza, bueno, son todas cosas que seguramente nos podremos plantear de acá en el futuro. Sí, en este caso, como ya había sido un anuncio de diciembre, desde enero que estamos trabajando con equipos internos para eh, poder diseñar, con, inclusive tenemos eh, trabajando en conjunto eh, con asesoramiento de otra, de una cátedra de, de la Universidad de Buenos Aires también, así que, bueno, me, hace unos meses que se venía trabajando, pero bueno, el primer paso formal era la firma del contrato para poder tener la financiación correspondiente, ¿no? Eh, le consulto cómo va a ser la, la participación de, de los gremios y de algunas cámaras. ¿Va a ser eh, una vez que ya tienen el, el índice o anteriormente? Le, le pregunto porque hay varios de los gremios que ya tienen algunos indicadores de, de inflación, de precios, que ya lo manejan ellos. Por eso le pregunto si uh, eh, la universidad eso lo va a tomar como referencia o lo va a usar para comparar. Eh... Digamos, la, la idea es que este índice sea construido eh, entre todos, por lo tanto, eh, la idea es que acá 15 días, por ahí antes de, digamos, de, del receso invernal, si estamos, bien estamos cerca, pero antes digamos, del 6, 7 de julio podamos tener, convocar a, a todos para una reunión abierta, eh, donde por supuesto la idea es que primero se pro, proponga el plan para, para hablar sobre un, un tema concreto. Si ya tienen indicadores, eh, bueno, pueden ser, puede servir de comparación, lo importante que de esos indicadores eh, se sepan también qué, qué elementos se tienen en esa base de indicación, de, de, del indicador, digo, qué base de, de, de canasta de distintos productos tiene y su ponderación, para ver si parte de eso se puede incluir en, en este índice o, o quizás estén midiendo elementos más específicos para, para una rama en especial, ¿no? Así que lo importante es que en esa primera charla se muestre cuál sería la propuesta, eh, seguramente haríamos una segunda charla donde cada uno puede llevar el elemento, analizarlo, verlo con los técnicos correspondientes, analizar esos indicadores con los indicadores, si ya tienen alguno, eh, qué elementos tienen en comparación, qué, qué, qué o sea, que creen que agregarlo, que tenga la opinión y que todo el mundo pueda opinar y que, y bueno, si, Todo el mundo está de acuerdo que hay algún eh, producto o servicio que hay que agregar y que no está en la canasta, agregarlo para que realmente sea la medición de, de una base de, de, de consenso, digamos, de la sociedad, ¿no? Eh, ¿Va a participar la Dirección de Estadística y Censo de la provincia en esto? Eh, eh, no, digamos, en ese caso es consultora en algunas cuestiones de que, eh, sobre todo para capacitar a los estudiantes de a, porque recuerden que vamos a tener que, eh, no solo a supermercados, que son los lugares, digamos, que van, es lógico que se tomen todos los precios, sino en eh, el muestreo también los distintos eh, mercados, barrios, de la, de, de la ciudad, por lo tanto seguramente eh, la experiencia de mucho personal estadística de ir al mapeo que tienen que nos puedan servir de, de asesoramiento para nosotros hacer la propia selección, pero seguramente esa experiencia de años que tienen tomando precios para el INDEC eh, nos pueda servir de asesoramiento a los estudiantes que, que vayan a tener que ir a digamos a, a, a relevar los precios, ¿no? Claro. Oscar, eh, se, en ese sentido. ¿Y se van a medir, ¿se va, qué, qué rubros se van a medir, por ejemplo, qué alimentos? Eh, bueno. todo, eh, todo lo que hace una canasta. Ah. Eh, si bien yo no voy a estar en la parte técnica, digamos eh, hay un docente de producción de economía que es el encargado de la parte técnica, eh, justamente hace la canasta de, de lo que es, eh, es decir, lo que primero se parte es ¿cuál es la canasta de, de un consumidor en promedio en la ciudad de Santa Rosa? Uh -huh. eh, para ese elemento se toma lo que se llama una encuesta de hogares que ya tiene medido el INDEC, que ha medido sobre Santa Rosa, porque la diferencia es con otros, por ejemplo, el indicador del INDEC o el indicador de, de San Luis o el de Santa Fe que están trabajando, de Capital, eh, por ejemplo, toman la canasta de la región pampeana. ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que nosotros vamos a tomar es la canasta de la ponderación de Santa Rosa, que ese dato se estuvo, es lo que se estuvo anticipando y trabajando para poder sacar la, composic la composición de los productos que se consumen en Santa Rosa y en, en qué proporción, digamos. Esto es más o menos 300 productos, productos y servicios, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar en esta reunión abierta, donde, digamos, bueno, esta sería la ponderación, eh, si algún gremio le parece que falta algún servicio o algún tipo, o, o estás, falta o sobra, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Uno recuerda que en la canasta de, nacional del INDEC están vuelos internacionales. Creo que, digamos, en la canasta pampeana me parece que eso no tendría que estar, por ejemplo. Sí, yo recuerdo que se medía el querosén por ejemplo. En la... Claro, <risa> bueno, ese es otro elemento, sí, digamos. Que ya no eh, existe. Bueno, eh, seguramente si inclusive apareciera en la primera propuesta bueno el, es lógico que alguien dijera bueno el queroseno no lo miramos más porque era era de, de una canasta antigua no sí. de, de una composición de consumo de, de digamos de naciones quizás 20 años atrás claro sí. eh, bueno esa es la idea de mostrar y transparentar y que y que si después en esas reuniones están los consensos para decir bueno, hay que sacar esto o agregar aquello o, o darle mayor ponderación a algún eh, servicio, bueno, hacerlo siempre y cuando tenga su, su base eh, real, digamos, ¿no? No, no sea nada más que una cuestión particular, ¿no? Sí. Así que es, esa es la idea de, de... Y por supuesto mide todo, por eso es el consumidor a nivel general, ¿no? Es decir, servicios y productos, no, no solamente una canasta básica, sino que una canasta promedio. ¿no? Está bien. Oscar, la última de mi parte y cambiando un poquito de tema. Eh, la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, como las instituciones en general, está afectada por bueno la inflación, el tarifazo y, y está trabajando con el presupuesto del año pasado. Eh, ¿Cómo es el día a día de, de, de la facultad? Eh, ¿La ha afectado el tarifazo? Eh, ¿La inflación? Sí. A ver... Eh... Particularmente, sí, tenemos dos, dos cuestiones. Bueno, una es particular en esta universidad porque todavía desde, desde el rectorado no se ha presentado el presupuesto del, del año 2016, digamos, de presidencia. Eh, la información del de rector fue que en los próximos días va a tratar de, de, de estar trabajando para presentarlo. Eh, esto es una cuestión interna, de digamos, de, de rectorado de la universidad porque el, la base y el presupuesto ya está aprobado por nación desde el año pasado eh, es una cuestión particular de, de, del rectorado de, de no presentarlo creo que lo va con lo cual por ahí en las facultades nos cuesta todavía saber porque todavía falta el, el, el aumento que ya estaba aprobado eh, en el día a día todavía no tenemos un, un, un reflejo concreto eh, por lo menos en las facultades seguramente el rectorado también contiene otra información que que en el caso nuestro lo conocemos. Eh, lo que sí es la preocupación que uno, por supuesto, tiene, porque sabe que, que de acá en adelante las distintas cosas que están aumentando, si el presupuesto, sobre todo el gasto de funcionamiento, es una universidad que por sí ya, digamos, producto de varias cosas, eh, tiene un, un alto porcentaje de, de sueldo y un bajo porcentaje dedicado al gasto de funcionamiento, por lo tanto cualquier porcentaje que se afecte incide en mucho, ¿no? Sí. Eh, como así también uno pensar en, en otras realidades, por ejemplo, eh, los espacios físicos que nos están faltando cada vez más, eh, debido a, por suerte, a, a, a que hay más estudiantes que que optan por la Universidad de La Pampa, por las distintas propuestas que existen de capacitación y de, de carreras nuevas y de posgrado, y bueno, ese, ese crecimiento que necesitamos también nos va a dificultar, ¿no? Sí. Así que eh, hoy, eh, en el día de hoy, por decirlo así, eh, particularmente todavía no tenemos, y como todavía no tenemos el presupuesto elevado al Consejo Superior de desde el de rectorado no podríamos decirlo y tampoco nos ha afectado en, en algo en particular. Digamos, hoy por hoy seguimos funcionando normalmente. La preocupación está porque es lógica, porque los presupuestos que nos han tocado y sabemos todos los distintos tarifazos que, que, están, que, que se han producido y que afectan directamente a, a la universidad y van a afectar al funcionamiento. Bien, Oscar Alpa, le agradecemos estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes para poder comunicar la, las informaciones que hay de nuestra Universidad Nacional. Bien, eh, era la palabra, índice de precios pampeanos que va a comenzar a producir la universidad a partir de un convenio que ha firmado con el gobierno provincial. Son 8 y 49, ya volvemos.